¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muy bien. Qué bueno, nos alegramos.、Eh, primero, para aquellas personas que, que están escuchando y que por primera vez por ahí se enteran sobre la Asamblea Permanente de Danza que, que de Pilar,、eh, ¿no、saben ¿de n saben o qué se trata la, la Asamblea? ¿Cómo surgió esta propuesta de、eh, agruparse así de, de esta forma? Bueno, la Asamblea es un, un espacio de. De comunidad n ¿no? dentro de la danza que surge fundamentalmente porque nos empezamos a organizar en torno al proyecto de ley nacional de danza. Que acá en Pilar veníamos trabajando、eh, desde otras organizaciones, de colectivos de artistas,、eh, digamos, como. con Festivales, con eventos, ¿no? Entonces empezamos a, a, a pensar en una organización específica de la danza que pudiera estar atrás de las temáticas particulares de la actividad.、Bien. Y bueno, y ahí surge la asamblea que fue en, ya con la pandemia me pierdo los años, pero <ríe> fue 2000, si no me equivoco, 2016-17 que oficialmente creamos la asamblea para trabajar. En nuestra actividad específica con compañeras acá del territorio. Buenísimo, así que hace unos、eh, cuatro años、eh, aproximadamente vienen trabajando、eh, en Pilar. Sí,、mm. sí, sí, sí creo que fue, no, sí, sí 2017-18, porque bueno, hicimos la presen una presentación de ley, primero estábamos dentro del movimiento federal y ahora estamos dentro del Frente de Emergencia de la Danza, fue、mm. ese, como ese recorrido. Bien, y dentro de esta asamblea está conformado、eh, digo, no solamente por, por bailarines, digo, por, por, por personas, sino también por、eh, grupos de, de danza, ¿verdad? Claro, ahí, digamos, en realidad participamos básicamente todas como, como individuos、okay. e individuas. Como personas. Hay chicas que tienen sus propios espacios y que por ahí participan en representación de sus espacios, sus escuelas, o que participan en compañías y demás, pero no, fundamentalmente la asamblea está constituida de, de personas activistas de, de la danza, profe, s bailarines, este, bueno, esto, ¿no?、Eh, dueñas de, de espacios y demás. Y a partir de, bueno, desde de conformar esta asamblea también surgen、eh, actividades para, para visibilizar, eh, decías, eh, el proyecto de, de ley, pero también otro tipo de, de actividades, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, es un poco la idea que nos nuclea, pero después surgen. De hecho, la, a, previamente a la asamblea nos veníamos organizando, como te decía, alrededor de algunos eventos.、Mm. Que tienen que ver con la comunidad de la danza, como Festival es Semana de la Danza, que l o hacemos desde un colectivo más amplio,、eh, surge desde un colectivo más amplio de artistas, pero que luego toma la asamblea.、Eh, generamos un programa compartido, un ciclo compartido, que se llama Tríptico, que、uh -huh. bueno, fue la primera vez que se abrió ahí un espacio escénico para las compañías locales, ¿no?、Uh -huh. Para poder tener programación que no tuviera que ver con lo que pasan generalmente en la danza, que son o muestras o competencias, sino poder desarrollar propuestas escénicas. Entonces venimos bueno, con esas actividades,、eh, que lo que quieren es un poco poner en la agenda nuestra actividad y visibilizar al sector, ¿no? que está tan precarizado,、mm. tan, tan olvidado de las políticas públicas. Buenísimo. Y respecto a esto de, de la ley, que decías, bueno, era lo que nos nucleaba,、eh, lo que nos unía、eh, en un inicio,、eh, ¿cómo, ¿cómo se sigue avanzando en, en ese sentido? Ahora estábamos、eh, articulando con gente de, del Ministerio de Cultura de, de Nación y tuvimos ya varias reuniones con senadores, con diputados, para que vuelva a estar en la agenda parlamentaria. Uh -huh. Así que venimos avanzando, pero bueno, es un caminito d e h o r m i g a la ley todavía no, todavía no se trata,、uh -huh. pero esperamos que, que, bueno, que este año, antes de que termine este año, podamos tener alguna novedad.、Uh -huh. Pero bueno, es una, es una militancia que calcula que tiene ya más de 10 años que, que venimos militando esta ley,、eh, digamos, sin el éxito legislativo que pretendemos, pero sí con, con el logro de haber. Nucleado a la comunidad de la danza, ¿no? haber generado estas organizaciones que antes no existían,、eh, habernos empezado a informar, estamos en el camino de construir nuestro propio sindicato también, la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. Entonces, bueno, atrás de ese proyecto de ley fueron sucediendo un montón de otras cosas súper importantes para nuestra Para nuestro colectivo.、Bien. Todo eso surgiendo desde、eh, la parte de encuentro, ¿no? de, de encontrarse, de, de agruparse. Bueno, como decías, van surgiendo eh, otras, eh, otras ideas. Me imagino que, que esto de encontrarse, de, de estar unidos, agrupados, hace que Que、eh, que bueno, que la, la situación difícil de, de pandemia, vos decías de, de precarización, Bueno, la puedan pasar por lo menos、eh, unidos. Claro, totalmente, totalmente. Siempre, ¿no? Como sentir que hay una comunidad atrás tuyo, que, que no estás solo en lo que te sucede ni en las luchas que estás dando, es fundamental, ¿no? Para, para todo, s desde e de, lo e s t a d económico digo, hasta el estado de ánimo,、eh, al tener que enfrentar todas las dificultades que tuvimos que enfrentar en este ya casi, casi dos años, ¿no? Que venimos de. De pandemia, se hicieron muchas actividades solidarias, se repartieron incluso pues, bolsones de alimentos, dinero,、eh, pudimos trabajar y articular con el municipio para la obtención de subsidios. Fue, bueno, muchos,、eh, mucho financiamiento que bajó de Nación, por ejemplo, también es resultado ¿no? de la organización y de, de la lucha del sector de, de la cultura. Buenísimo, buenísimo. Y decíamos también, bueno, van surgiendo eh, actividades eh, y propuestas para, para sostenerse. Viene una propuesta que, que, que está ahí cerquita, latente, para este mes de, de junio, ¿no? Y va,、eh, va en este marco. Sí, el Somos d a n z a que, bueno, es un encuentro que, que también, ¿no? Viene de esto de la ida, la vuelta, los protocolos y demás, y todo el mundo vuelto loco porque, bueno. Abrir un espacio, sostener un espacio es un montón, un montón de, de inversión y todo. Y pasaba que, bueno, empezabas a retomar la actividad y bueno, había que cerrar de vuelta y había que、eh, invertir en protocolos para la apertura, después, que después no sucedía, ¿no? Sí.、Eh, Que bueno, se entiende por el contexto sanitario, pero que fueron golpes fue golpe durísimos para los espacios. Entonces、sí. decidimos organizar una actividad que permitiera, la gestionamos desde la asamblea como una facilidad y que permitiera a los estudios tener un ingreso extra ahora que e s t a m o s volviendo a las actividades. n o、uh -huh. Buenísimo.、Eh, y el Somos Danza,、eh, c o n t a n o s es la primera vez que se realiza, eh, eh, se vienen realizando ya hace algunos años. No, el Somos Danza es la primera vez、uh -huh. que, que lo hacemos porque surge de este contexto, como te decía.、Sí. Hemos hecho otros encuentros, sí,、eh, en el marco de festivales, ¿no? de jornadas de, de capacitación y otras, otras cosas, pero、uh -huh. eh, como evento en sí, Somos Danza es la primera vez que lo hacemos. Es, bueno, es un encuentro de, de clases, de talleristas de, de distintos países, hay compañeros de. De España, de Venezuela,、uh -huh. este, gente, de, maestros de acá de, de, que trabajan también a nivel internacional. Es un, un encuentro súper rico en cuanto a la oferta pedagógica、uh -huh. y súper accesible porque también lo pensábamos ¿no? eh, para nuestra propia comunidad, que por ahí acceder a una clase, ¿no? a un taller, a un workshop de, este, de esta categoría, hoy no, no es posible para、no. todos. Después nos dedicamos de lleno a esta actividad. Somos docentes o coreógrafos o chicos que están estudiando y, y tratando de ponerle fichas a este camino que es muy complejo.、Mm. Eh, bueno, quizá no tienen la posibilidad de financiarse este tipo de capacitaciones. Entonces, la idea era, por un lado, que les sirva a los espacios y por el otro, que les sirva también a, a los estudiantes ¿no? que, que puedan. También reencontrarse、claro. con la actividad, reactivar, ¿no? uh -huh. recuperar el entusiasmo, que parece que no, pero que está costando porque es muy, muy complejo para nuestra actividad lo que está sucediendo, lo que sucedió. No pudimos bailar, no pudimos、eh, crear, muchas veces no, no pudimos ni siquiera estar entrenándonos como corresponde.、Uh -huh. Entonces, bueno, venimos de, de, de un contexto muy duro y tenemos que. Que recuperar muchas cosas. Bien. Decías, son dos días estos encuentros y v a a tener alrededor de 10 docentes que son de diferentes、eh, puntos del país a un precio sumamente accesible, ¿verdad? Sí, tiene un, es, le hicimos un arancel colaborativo、ah. de mil pesos. Son nueve clases este, este sábado y este domingo. Ok. Dos jornadas de clases, seis, sí, son cinco clases el sábado y cuatro clases el domingo. Este, y bueno, se pueden anotar a través de todo, se puede hacer online,、uh -huh. a través de las redes, que son bueno, Asamblea de Danza Pilar, en Instagram y en Facebook.、Perfecto. Así que ahí nos encuentran, se encuentran toda la info del evento,、uh -huh. eh, todo está a través de un formulario online, súper fácil para anotarse. Bueno, y cualquier consulta también, ¿no? Por supuesto, nos escriben. Este... Melina, te iba a preguntar por qué ahí dentro del flyer, para aquellos que, que están interesados, Interesadas、eh, pueden entrar y ver quiénes son los, las docentes que van a estar a cargo de esta propuesta. Y vos lo decías: de, de Venezuela, de España,、eh, hay digo, docentes internacionales con. Un, con un reconocimiento, ¿cómo se llegó a poder、eh, realizar este encuentro Digo, con docentes de diferentes puntos, de, digo, de, de, de, de diferentes países? ¿Cómo se llegó a articular para realizar este encuentro? Y, Mira, la verdad es que gracias a, a que este, estas personas son muy comprometidas con la actividad Y bueno, y uno que fue haciendo. Realmente, sinceramente, son contactos y amistades de la vida, del trabajo profesional, que u que、bueno, que están n o que e presentes n o en estas situaciones. Por ahí ellos están viviendo otra realidad,、mm. por sus carreras, por, por el país en, de donde, donde trabajan y demás, y entienden lo que, lo que está pasando en Latinoamérica. O s sea, Está a e complicado en todos lados, pero bueno, siempre acá está más complicado,、mm. ¿no es cierto?、Y、entonces. Bueno, es eso, realmente, tejer redes solidarias,、eh, haber laburado mucho, haber compartido、eh, mucho en este, en este recorrido profesional y, y tener la suerte de, de haber conocido gente muy, muy buena, gente, ¿no? muy comprometida y realmente hermosos seres humanos, además de excelentes profesionales que, que están cuando, cuando hace falta n o y que. Interesa aportar a este recorrido de la danza también. Buenísimo. Eh, además, eh, quería consultarte, digo, porque、eh, tiene un, un arancel, decíamos, sumamente económico para, para todas las, las clases que van a ver, los y las docentes de, de diferentes puntos、eh, de diferentes países,、eh, y lo recaudado es para seguir trabajando entonces、eh, y seguir apoyando a, a la Asamblea. En realidad, la asamblea no, la, para la asamblea、eh, no, no, no, digamos, no pensamos nada. Para la asamblea, al contrario, la asamblea lo que está haciendo es esto de ofrecer un servicio,、okay. decidimos organizarlo para poder bancar、eh, la vuelta a la actividad de los espacios.、Ah, okay. o sea, como la asamblea está constituida por espacios, todo lo que ingrese digamos, se va a repartir entre todos los, los espacios de, de danza de, de nuestra localidad. Perfecto, pensando entonces en una vuelta, que bueno, que esperemos que, que sea pronto. Sí, bueno, ya e s t a m o s en realidad. Se volvió ahora en, en julio,、uh -huh. se empezó a recuperar la actividad, así que estamos en plena vuelta y por eso hay que aplicar, bueno, protocolos,、Perfecto. todas esas cosas que implican, ¿no? Una, una inversión y. Y que hay que sostener, sabemos que ahora viene ya fin de año, que está cerca, entonces la actividad siempre a mitad de diciembre vuelve a caer, o sea, se, se termina y siempre es todo un tema que pasa, es c ó m o pasar el verano y todo. Entonces es un año muy cortito, muy complicado, así que todo lo que podamos hacer que, que aporte a sostener nuestra actividad y mantenernos este, unidas, estamos intentando de. e n c a r a r l o Perfecto, bueno, te agradecemos estos minutitos y aquellas personas que, que tengan dudas pueden ingresar a Asamblea Permanente de la Danza de Pilar y allí está toda, toda la información. Ahí está toda la info, sí, todos los contactos también para que puedan comunicarse y, y consultar lo que necesiten. Bueno, buenísimo. Te agradecemos estos minutitos, Melina, y espero que la jornada sea hermosa la del próximo 16 y 17. Muchas gracias a ustedes.